¿Qué es privacidad queer? Por Sarah Jamie Lewis. Nada sobre nosotras sin nosotras. Privacidad es el derecho a consentir. Privacidad es el derecho a retirar el consentimiento, a solo brindar a la gente la información que quiera brindar cuando quiera brindarla. El debate moderno alrededor de la privacidad ha estado enfocado en su contienda con la seguridad y enmarcada para hacer acerca de terrorismo y criminalidad. Perdidas en este debate están las batallas reales diarias que todas enfrentamos, empleadas buscando nuevos trabajos sin decirle a sus jefas, adolescentes escondiendo parejas de sus madres y padres, escogiendo qué información revelar en un perfil de citas. La lista de veces que activamente escogemos qué revelar sobre nosotras mismas es prácticamente interminable. Esos escenarios toman tonos más serios cuando discutimos poblaciones marginalizadas, personas de color personas indígenas nativas, comunidades queer, quienes sufren y han sobrevivido violencia doméstica, así como personas discapacitadas, inmigrantes indocumentadas y otras que habitan fuera de la norma típica presentada. Aunque cada población interseca con cada otra, y estas no son grupos distintos sino parte de un espectro traslapado de humanidad, quiero enfocarme en una intersección particular, aquellas que intersecan con el ser queer, La sexualidad y el género humano son complejas y complicadas, y en muchas partes del mundo el comportamiento no normativo está fuertemente estigmatizado y activamente oprimido. Aquellas que son queer aún tienen citas, aún aman, aún viven, pero muchas lo hacen bajo un miedo, duda, pavor, enojo y tristeza constantes. Yo creo que la comunidad de privacidad y la seguridad pueden construir herramientas para hacer mejores las vidas de aquellas que intersecan con ser queer. Y finalmente, yo creo que este movimiento debe ser dirigido y debe involucrar a aquellas dentro de la comunidad queer. Nada sobre nosotras sin nosotras. Muchas compañías y organizaciones modernas promueven software para mantenerle a usted y a sus datos privados. Estas herramientas son asombrosas, y el mundo es un mejor lugar porque estas existen. Sin embargo, estas herramientas no son perfectas. Leyendo cualquier estudio acerca de cómo las comunidades queer usan estas herramientas, rápidamente descubrirá un patrón. No lo hacen. Mucha de la retórica moderna alrededor de estas herramientas se enfoca en la vigilancia del Estado. Las comunidades queer con frecuencia desean esconder cosas de algunas de sus familiares y amistades, mientras que también desean poder compartir partes de su vida con otras. Hacer amistades, necesitas escapar situaciones abusivas acceder a servicios de salud, explorarse a sí mismas y a otras, encontrar trabajos, realizar trabajo sexual seguro. Todas son aspectos de las vidas queer desatendidos por la comunidad moderna de privacidad. Muchas personas dentro de la comunidad de seguridad rechazan la necesidad de enfocarse en modelos de amenazas centrados alrededor de violencia doméstica o citas en línea. Ellas escogen ver estas como no técnicas, no infosec o sencillamente no interesantes. Por esto nos hemos visto forzadas a adaptar herramientas menos seguras a nuestros propios modelos de amenaza, y, como es ilustrado por este libro, con éxito limitado. Este es un status quo que no puede continuar. Si el objetivo de la tecnología, y por extensión de asegurar la tecnología, es hacer el mundo un mejor lugar, entonces también debemos asegurarnos de mejorar las vidas de las comunidades queer así como las de otras personas marginalizadas. Privacidad queer, por lo tanto, es acerca de entender los retos y abusos de poder que están impactando las vidas queer. Privacidad queer es acerca de educar una nueva generación de activistas para que vean estos modelos de amenaza como legítimos y dignos de investigación y respeto. Privacidad queer es acerca de construir herramientas que desestabilicen y destruyan el status quo que, en el mejor de los casos, ignora y en el peor abiertamente oprime personas cuyo único crimen es tratar de vivir en un mundo que cree que su sexualidad y o identidad de género es ilegítima. Esto es Privacidad Queer.